Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo. Analizados desde la óptica de sus protagonistas. La situación de Casa de Galicia, el futuro de sus afiliados, de su personal, es un tema que está siendo abordado eh, desde que se presentó esta situación de cierre de Casa de Galicia, ¿verdad? Y por allí, desde el punto de vista político, se están buscando acuerdos para que tengan una salida, básicamente, justamente como nombrábamos, los afiliados, pero también los trabajadores. Para hablar sobre esta realidad y de qué manera se está avanzando, estamos en comunicación con eh, una de las diputadas que es integrante de la Comisión de Salud Pública a nivel parlamentario, con Nivia Reyes. ¿Cómo le va, eh, diputada? Gracias por atendernos. Muy amable. Muy buenos días Jorge. Bueno, saludo para para ti el equipo de la audiencia y como tú lo expresabas, este, el cierre de casa de Galicia realmente es un es un es un problema que es complejo que fue este, cerrado eh, por una sentencia judicial el 23 de diciembre y bueno a, a partir de ahí el Ministerio de Salud Pública empezó a analizar la situación para buscar la mejor salida y la mejor salida tiene que estar pensando también en fortalecer el sistema de salud y la mejor salida para los 45.000 usuarios, para los 1.180 trabajadores no médicos y 700 médicos. Por tanto, este, bueno, hemos estado trabajando desde ese momento, tanto las autoridades ministeriales como los integrantes de las comisiones de salud, ambas cámaras, y bueno, todo indica que este, la semana que viene, muy probablemente el día martes, se esté votando un proyecto de ley. Bien, Livia, cuando sucedió todo esto, una de las cosas que nosotros comentábamos aquí en el programa es que no cualquier tipo de solución podría venirle bien a, a los afiliados si era que tenían que cambiar justamente de, de servidor en lo que tiene que ver con, con la salud. Teniendo en cuenta que estamos hablando de afiliados de una mutualista que viven en una ciudad grande y que muchas veces eligen la mutualista entre otras cosas por la cercanía al lugar de su residencia por la facilidad de llegar hasta ahí en pocos minutos de no tenerse que trasladar de repente en ómnibus, en taxi, en su propio vehículo eh, la solución que se está manejando y ahora después vamos a ir a eso en qué consiste la solución que se está, se está manejando para el futuro de estos afiliados ¿contempla esos aspectos? Sí, sin duda, aparte el sanatorio Casa de Galicia está ubicado en un punto estratégico para una zona claro. no solo del departamento de Montevideo, sino del área del área metropolitana. Sí, sí, sí. Este entonces digo, realmente es un centro de referencia en, en lo geográfico también y lo que es lo que es claro que el sanatorio este, va, la, la estructura sanatorial va va a seguir pie y va a seguir brindando y brindando este servicios Este, sin duda que es así bueno casa de Galicia fue cerrada pero ese sanatorio tiene que ser utilizado hasta hasta porque está equipado de primer nivel y por este, el, el punto geográfico estratégico acá hay muchos antecedentes de cierre de, de, de servicios médicos y, y de prestadores de salud recordemos que cuando cerró en pasa este, directamente todos sus afiliados se, se fueron eh, direccionados a, hacia hacia hacia Grenca Después, por ejemplo, el, el Banco Hipotecario, los servicios del Banco Hipotecario y ANCAP fueron a la Española. Este, recordamos también cuando cerró la Mutualista Uruguay-España también fueron a la Española. O sea, decisiones de gobiernos anteriores que se direccionaba, digamos, este, eh, directamente hacia otro prestador. Acá la situación es más compleja porque de los 45.000 afiliados que tiene Casa de Galicia, el 30% son mayores de 65 años. Entonces, ¿qué pasa? Los mayores de 65 años son los que, este, del fondo de FONASA, digamos, los que se le paga a las mutualistas eh, cápitas más altas, pero también, lógicamente, este, son quienes más gastos médicos eh, ocasionan, porque, digo, uh -huh. el, el, cuanto, cuanto, a medida que envejecemos, aparecen los problemas de salud y, bueno, eso genera gastos médicos. Por tanto, digo, eso es una ecuación que hay que tener en cuenta también. ¿Qué es lo que pasa a nivel de otros prestadores...? ya hay algunos prestadores que tienen 24 o 25 de afiliados mayores de 65 y eso lógicamente cuando se hace la, la viabilidad económica un poco complica este la, la ecuación por tanto lo que es, es claro que hay que hay que hay que permitir el pasaje a aquellas mutualistas que tengan un 20 o menos de personas de mayores de 65 años que sean mutualistas de menos de, de 100.000 habitantes, que estudiar también que, que en los últimos años ya hayan tenido un buen ejercicio económico y a su vez analizar cuál es el endeudamiento per cápita eh, por usuario. Eh, Casa de Galicia tenía una deuda de 74.000 pesos por usuario. Hay otras mutualistas que andan en el 40-45. Estas cuatro que se están mencionando andan en diez veces menos el endeudamiento. ¿Por qué esto? Porque sabemos que no va a complicar a futuro otro prestador. O sea, hoy hay que tomar una solución, pero que la solución sea efectiva para los usuarios y para los trabajadores, pero que no afecte a futuro el sistema de salud. Entonces, la idea es durante dos años Este, que tengan la posibilidad de distribución de estos cuatro prestadores que reúnen las condiciones que mencioné, menos de mil habitantes, eh, menos de un 20% de, del total de mayores de 65 años, que puedan captar hasta un 15% de su padrón de usuarios, este, que tengan una relación adecuada de camas de cuidados moderados y de CTI, que sería necesario en la absorción también. Esto, o sea, la, las variables económicas, el endeudamiento de per cápita, hay una serie de variables que ahí fueron ponderadas. Y volviendo... Esto, es compartido por todos, ¿no? Esto realmente es compartido por todos, porque la preocupación de todos este, es precisamente el fortalecimiento del, del sistema de salud. Y volviendo a lo que hablábamos, las cuatro prestadoras sí. que ahora le voy a pedir este, para, para hablar de ellas, eh, el, ¿el tema de, de la cercanía geográfica también se, ve, se puede ver contemplado? Sí, incluso digo, este, eh, también se va, se va a ver, se va, se va a contemplar lo que es este, el área metropolitana, ¿sá? Porque digo, la, hoy, hoy por hoy ya eh, los límites geográficos ya no son departamentales. Hoy por hoy se, ha, se han unido, digamos, este, departamentos claro. a, por, por la cercanía geográfica. Entonces uno no puede limitar un departamento, sino que es un, un área de acción uh -huh. a, a una cobertura de salud. Entonces digo, todo eso va, va a estar contemplado. De todas formas, este, los usuarios por un tema de, al día de hoy, ¿no? eso existe por un tema de razón de domicilio. Cualquier usuario del país que justifique un, un problema de domicilio este, puede enviar una solicitud a la Junaza de cambio de pescador claro. No necesariamente se tienen que cumplir los dos años para poder cambiarse ni la apertura de, de, de los corralitos eh, en cualquier momento. Otra de las cosas que ayer le planteaba al ministro que a mí me, me preocupaba mucho personalmente es aquellos pacientes que por ejemplo tienen un, una enfermedad importante, una, una enfermedad grave que requiere de un tratamiento con un profesional determinado, Pensemos en un paciente oncológico que viene luchando con un tratamiento hace cuatro o cinco años y en la salud lo principal es la confianza, ¿no? En, en el médico. Entonces, ¿qué pasaba si en esta redistribución el médico iba a una mutualista y el paciente este, estaba en otra? Seguro. Entonces digo a mí me preocupaba mucho ese aspecto este, porque digo eh, reitero eh, es fundamental le da confianza cuando uno vive un proceso, llamémosle oncológico, como pueden ser otro tipo de enfermedades, este, se siente tranquilo cuando se está llevando bien la situación con un determinado profesional. Cambiar a un prestador que uh -huh. no se conoce, con un profesional que no se conoce, puede generar mucha incertidumbre. Y, y bueno, y esto, esto también este, está permitido, está contemplado, por tanto este, no, no, no van a tener problema en, en, en bueno en, en poder seguir Este, en el tratamiento digamos con quien, con quien considere, Estos son son aspectos por ejemplo otra de las cosas si el núcleo familiar está en un prestador este, también por razones este, familiares se puede se puede solicitar el pasaje a ese prestador Bien. entonces digo son cosas que bueno que que, que eso este se, se, se va a contemplar, ¿esto está significando que cada afiliado de, de Casa de Galicia puede elegir entre esos cuatro prestadores dónde, dónde quiere ser el eh, el la, la, hacer su afiliación futura? Bueno en realidad esto está sujeto a, a, a negociaciones todavía en el parlamento eh, el proyecto hay hay un borrador está siendo analizado y se está negociando por todas las bancadas, acá por las bancadas de la coalición y también por las bancadas este, de la oposición, o sea, del oficialismo y de la oposición. Este, cabe la posibilidad que así como en el pasado el Poder Ejecutivo determinó el pasaje a una sola determinada mutualista, bueno, se dividan cuatro prestadores y a los dos años, para poder hacer una una una distribución equitativa y a los dos años puedan tener la libertad de elegir libremente el prestador Digo, esto es para garantizar el fortalecimiento del sistema cabe la posibilidad, es una de las posibilidades, es esa este este va a ser un fin de semana intenso de, de negociaciones este estimo que muy probablemente el martes esté esté la la solución y bueno, la idea es que que salga con el apoyo de, de todos los partidos, en realidad este tema este tema de Casa de Galicia data de muchos años, eh, los déficits eh, de Casa de Galicia es de hace siete años, o sea, también abarca la totalidad de, del gobierno anterior y parte de este. este, en el gobierno anterior se le dio 20 millones de dólares de todos los uruguayos y, y dilapidaron los recursos y en 18 meses lo acabaron, y ahora pidieron a ese nuevo gobierno 12 millones de dólares y bueno, y en realidad cuando no hay no hay algo que sea viable se se le dijo que no porque bueno, la idea era este ver cómo cómo estaba la situación y, y poder actuar y bueno, sorpresivamente este la, la justicia cerró Casa de Galicia y bueno, y el gobierno a raíz de la sentencia de la justicia está buscando soluciones que es un tema complejo, sin duda muy complejo que es un tema que no va a conformar a todos también, sin duda que no van a quedar todos conformes, pero realmente se está buscando la solución, la solución puntual a este problema, pero la solución, digamos, en el sentido de que no afecte a futuro a otros prestadores. Porque hay otros prestadores que están en una situación complicada financieramente, y si no se hacen las cosas bien, también en el futuro se puede comprometer a esas instituciones y estamos trasladando el problema para más adelante. Y supongo, Entonces, yo, supongo yo también que, que se debe tener en cuenta que según la cantidad de afiliados que, que, que, que reciba o que eh, se sumen a los ya existentes, la infraestructura que con que cuenta esa mutualista tenga capacidad de respuesta también, ¿no? No, sin duda. Y, y, y, otra, y otra de las cosas que, que el Partido Colorado planteó ayer, porque en el borrador inicial El proyecto hacía referencia a los usuarios, pero no a los trabajadores. Recordemos que en el gobierno de Jorge Valle se ideó una fórmula en el año 2001 que en realidad después fue puesta en práctica por todos los, los, los partidos políticos, por todos los gobiernos posteriores del Frente Amplio y muy probablemente de este, en cuanto a que cada mil afiliados que se pasen a un prestador, ese prestador tiene que absorber 20 trabajadores. Bien. Esto fue ideado en, en el gobierno de Valle y, bueno, he puesto en práctica porque últimamente, digo, si si contamos, han sido muchos los las mutualistas, los prestadores de, de salud que han cerrado muchísimo. Entonces, este, es lo que se ha puesto en práctica y, bueno, nosotros era de lo que también queríamos, queríamos incluir. Eh, también hay que establecer las condiciones laborales hacia el hacia el nuevo trabajo de, de de los trabajadores de casa de Galicia en cuanto a bueno a, a sueldo antigüedad a funciones y demás este, eso nosotros entendemos que tiene que estar establecido también en la ley lo planteamos al ministro y bueno estamos estamos sujetos ahora a, a las negociaciones creo que va a tener este, cabida la, la propuesta del partido colorado eh, y bueno reitero Jorge es un tema sumamente complejo Eh, estamos dejando el alma en la cancha para encontrar la mejor solución para el presente y para el futuro del sistema del sistema de salud. Diputada, le robo algunos minutitos más. Eh, eh, ¿Los trabajadores van a poder elegir a qué mutualista van o se les marca el destino de parte de, de, parte de no sé de, del propio Ministerio de Salud Pública? Bueno, en realidad ahí también lo que existe es... Eh, a ver, eh, hay 1.180... Eh, trabajadores no médicos y 700 médicos. Entonces, este, ahí también lo que hay que establecer es un orden, digamos, de, de prioridad de quienes entran, ¿no? Quien, quienes van entrando en, en, en la bolsa del trabajo. Eh, se piensa que, bueno, quienes tienen un solo trabajo tienen la prioridad, sabemos que en la salud hay multiempleo, hay gente que tiene dos o tres trabajos en la salud, pero hay funcionarios que tienen este único trabajo y su familia es el único sustento que tiene, por tanto, tendrían tendrían prioridad al igual que las jefas de familia también tendrían prioridad este y después hay una hay un orden que bueno lo, lo, lo, las propias negociaciones entre la federación y, y el ministerio lo va a ir estableciendo pero también existen un, un orden de prioridades de quienes van entrando y bueno y la idea es un seguro de desempleo especial hasta que puedan ser absorbidos digamos la totalidad en el sistema de salud eh, y... ¿En qué condiciones va a quedar el edificio y toda la infraestructura que dentro de ese edificio tiene Casa de Galicia hoy, una vez que todo el personal y todos los afiliados se distribuyan entre estas mutualistas? Bueno, en realidad ahí el IMAE va a seguir funcionando como hasta ahora, que es de altísima calidad. Eh, eso, Los IMAE siguen funcionando. Hoy por hoy hace, eh, alquila dos pisos de, de esa estructura y este también es altísimamente probable que los propios eh, las propias mutualistas que absorban a a los a los usuarios de casa de Galicia alquilen digamos dentro de la propia estructura para poder darle una una atención entonces digo en realidad va a seguir funcionando pero pero bueno le, le, va a seguir existiendo la internación va a seguir existiendo los IMAE, va a seguir todo funcionando, pero en vez de Casa de Galicia van a tener otro prestador, pero va, va a seguir funcionando ahí en, en el local. Diputada, por último, el abogado Juan Cereta aseguró que eh, planteará un recurso de inconstitucionalidad si se aprueba el proyecto de distribución de los socios de Casa de Galicia. ¿Está enterado sí, de esto? Sí, eh, estoy enterada de esa noticia, uh -huh. la leí hoy de mañana. Eh, hice yo no soy abogada hice una consulta con mis asesores jurídicos y bueno están estudiando el tema y ahora en las próximas horas me, me van a informar este, así que bueno cuando cuando tenga conocimiento de con con un fundamento este, legal ahí puedo pedirme mientras tanto no no tengo los elementos como para poder opinar bien gracias por esta charla muy amable diputada No, por favor, que tengan una muy buena jornada. Lo mismo para usted. El diálogo hasta ahora era con la diputada del Partido Colorado, Nivia Reich, sobre el futuro de Casa de Galicia, sus afiliados y sus trabajadores. Frecuencia abierta.